Estas son las voces que pasaron por Radio Kermes. Más de 7.000 personas ya tienen en la provincia el permiso para circular. Se abrió además un nuevo mecanismo para que pampeanos y pampeanas regresen a la provincia. Anunció en periodismo turno mañana el ministro de Modernización y Conectividad, Antonio Curciarello. Eh, nosotros ya hemos avisado y comunicado que a partir de las 0 horas de mañana va a estar disponible eh, un nuevo sitio, que después daremos a conocer, donde eh, las personas, los pampeanos y pampeanas que estén en alguna otra parte del país y necesiten regresar a la provincia, puedan hacer la solicitud a través de ese sitio para que eventualmente, siguiendo el procedimiento que nació Nación nos estipule, podrán obtener el, el permiso correspondiente y, y venirse a la provincia. Por supuesto que una vez aquí este, tendrán que cumplir con, la, con el aislamiento obligatorio de, de 14 días. Oscar Gandhi, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, reclamó en Radio Kermés que el Banco de la Pampa disminuya los intereses de los créditos que tomaron los empleados y empleadas de la provincia. Hay un alto porcentaje que ha accedido a, lo, a los créditos del banco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 Eh, te reviendo esa tasa que, que, que está cobrando a los empleados públicos porque es un alto porcentaje de los empleados públicos que, está, eh, que ha tomado estos créditos La delegada de ATE en Salud Liliana Rechimont alertó en la mañana kermesera sobre la incertidumbre y la angustia que tienen trabajadores y trabajadoras del sector De las enfermedades profesionales que nuestros compañeros lamentablemente a lo, a, a lo largo del recorrido dentro de los hospitales han adquirido y esos, compañeras, esos compañeros y compañeras se les ha garantizado eh, la licencia eh, para que se queden en sus hogares, para, que, para poder resguardar su salud y seguridad. Así que, eh, bueno, los compañeros hasta ahí eh, están, el resto está poniendo el cuerpo eh, expectante, eh, esto nos genera, le genera más que nada los compañeros que están en, en los lugares donde están... Eh, afectados para, para la atención de pacientes con COVID-19 eh, una, una, una sensación de incertidumbre De que en cualquier momento puede aparecer De que, cualquier, que puede estar dando vueltas mm. Mismo para los compañeros que están en ventanilla atendiendo Hay una cuestión así de incertidumbre, angustia en la nueva etapa de la cuarentena en la provincia, el intendente de Uriburu, Pascual Fernández, repasó las medidas que se implementaron en la localidad de la Ruta 5. Nosotros, como primera medida, cerramos ojos de, ojos de agua, ojo uh -huh. de agua perdón. luego cerramos todas las entradas alternativas de la localidad y dejamos un ingreso, solo que el principal queda Ruta 5. Sí. De ahí en más, bueno, mandamos a la casa a todos aquellos que tenían factores de riesgo. Implementamos también un delivery, eh, de manera que aquellas personas mayores de 60 años o con factores de riesgo no salgan a comprar, que ellos hicieran el pedido al comercio local y personal municipal se lo acercaba a la casa. Eh, también implementamos el control preventivo en el ingreso, ahí en... Nuestro cronista de exteriores dialogó con Nahuel, un quiosquero santarroseño, que explicó los motivos de la falta de cigarrillos en la ciudad. En la ciudad prácticamente no hay cigarrillo. Eh, por lo menos desde que empezó la cuarentena, las distribuidoras oficiales pudieron abarcar con cigarros durante dos o tres semanas continuas y ahí después empezó la escasez. 70-80%, eh, lamentablemente es así. No, se está complicando todo. La ganancia que da diario o semanal... Y mensual, este, la verdad que se está poniendo muy difícil porque los costos nuestros son, son altos. Eh, alquiler, luz, este eso, y es lo básico. Radio Kermés 106.1. Seguimos en radiokermes.com.